Las funciones y misiones de esta, de esta agencia, que es un área del municipio, tiene que ver un poco con lo que ha relatado acá el ingeniero Carlos Colavita, que es la de capacitar eh, en distintas especialidades, tanto a emprendedores eh, como también a las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Eh, estas capacitaciones que esta entrega de diploma de hoy, habla de que acá tenemos 3 seis, siete distintos tipos de, de, de, de entrenamientos, de, de, de capacitaciones que se han dado y que sin duda todos ustedes y muchos que ya no han podido venir son los que este, han aprovechado esto, algo que el municipio brinda y que es una herramienta que cumple, como bien dijo Carlos, la función de eh, tener un capital que es el capital personal que cada uno tenemos y que no nos lo quita nadie, que es nuestro y que nos permite desarrollar nuestra vida, nuestra vida laboral y por supuesto el aprendizaje y el conocimiento no ocupa lugar, también lo, lo hace crecer a uno como persona, ¿no? Aparte de la información que uno puede aplicar para un futuro campo laboral, también uno, el conocimiento le aporta a cada persona este, más integridad y mayor desenvolvimiento en la vida, ¿no? Así que esta es la función que yo la verdad que desde que he asumido y conociendo esta herramienta tan linda que el municipio, que el municipio somos todos, ¿no? porque el Estado somos todos, pero quienes estamos como servidores públicos, que el municipio tenga organizado esta área para capacitación para los vecinos que le interesen, jóvenes de todas las edades, me parece una misión y una función muy importante del Estado y que ya que nos interesa Eh, hacerla crecer y como dijo Carlos también la hacemos crecer gracias a ustedes no solamente porque han venido a capacitar y le han sentido a todo esto sino también por eh, eh, la crítica los comentarios que puedan hacernos y con eso ayudarnos a hacer los cambios que, que haya que cambiar también es importante que seguramente aunque yo no lo diga, naturalmente ustedes van a difundir lo que han recibido y si lo consideran bueno o importante eso va a hacer que otros conozcan y también se acerquen Nuestro interés es que crezca, que las aulas estén siempre llenas, que todo el año lectivo sea colmado y completo de gente porque entonces ahí se va a cumplir el fin de, de esta agencia de desarrollo económico más plenamente y sin duda que sabemos que esto es un aporte a la comunidad que le da calidad de vida y crecimiento a las personas.